Último bloque de los cuatro fantásticos, hemos hablado de Dios, hemos hablado de los santos, hemos hablado de los pecadores. Y cuidado si usted anda por ahí y es temeroso porque vamos a hablar del diablo y lo haremos sin pelos en las manos, perdón, en la lengua. El diablo figura mitológica que marca el mal, que es eh, aquel que destruye, es el destructor. Es también diablo la palabra de la que deriva de el griego es lo contrario del símbolo. El símbolo es aquello que une y el diablo es aquello que divide. ¿Sí? Que no es lo mismo que demonio. El daimón era más bien como una parte del ser humano. El tema es que cuando se traduce del arameo al griego se pierde como en cualquier traducción. Sí, y justamente el diablo también cuando Dios es orden, es la Santísima Trinidad, es el diablo es caos justamente también. Sí, así. porque la figura del 3 también representa el orden y la pirámide en eh, general. Sí, exactamente. Recordemos por que eso, estamos Por eso, sí. por eso todos los pecados que que enumeramos en el tercer bloque hablan de un desorden, de un exceso de un Recordemos que estamos en Los Cuatro Fantásticos, que esto es Radio Nacional AM 870 y que esto se emite los domingos de 4 a 6 de la mañana también por www.radionacional.com.ar. Vamos a arrancar hablando del diablo. Eh, ¿con qué música, Rodrigo Lamardo? Vamos a escuchar a Jaime Torres haciendo El Diablo Suelto. Dimos comienzo a la musicalización sobre el señor Lucifer, Satanás, Belcebú o Mandinga. O Se vaya el nombre que usted desee ponerle os escuchar música le vamos a escuchar, escuchar audios los audios que escuchemos son de la murga La Catalina más correctamente agarrate Catalina de su espectáculo El corso del ser humano donde en un momento habla el diablo entonces podemos decir que el diablo es uruguayo también el diablo es uruguayo y tenemos que decirlo dios también es uruguayo en serio claro sí dios es Maradona, uruguayo Maradona Gardel dios y el diablo nació en Canelones particularmente en Canelones en la provincia oriental del Uruguay nació el diablo y dios también juntos eran vecinos incluso. Eh, qué vamos a escuchar en cuanto a la música Austin Camisa. Primero vamos a escuchar a Horacio Ferrer, eh El Diablo, justamente, y luego a Yamila Cafrune, Mandinga dime la puerta. Continuamos en los 4 fantásticos Domingos de 4 a 6 de la madrugada en AM 870, hoy Dios, los santos los pescadores y el diablo, el los diablo. pescadores dijiste. ¿Sabe usted qué pescador? Es una figura religiosa que Jesús es pescador y es pescador y le dice "Seguidme, digo, seré pescadores de hombres", en lo que tiene mucho que ver quizás con la militancia políticas. Recuerden que Jesús, que en la época de Jesús, los movimientos políticos y los movimientos religiosos eran una sola cosa, la política y la religión eran lo mismo. Seguidme y os haré pescadores de hombres. No puedo recordar el versículo, pero si usted tiene una Biblia a mano, fíjese, está al principio. Decíamos que Dios, los, los santos, los pecadores y el diablo, que es de lo que estamos hablando ahora aquí en Los Cuatro Fantásticos. Rodrigo Lamardo, ¿a través de qué música? Vamos a escuchar a Facundo Cabral en una versión en vivo de El Diablo es un Señor. Muy bien. Y después los Guaira haciendo El Diablo de Humahuaca. Y también recuerden que el audio que va a sonar es de la Murga Agarrate Catalina de Uruguay de su corso, si yo no me equivoco del año 2007, que es el ser humano, el corso del ser humano en un momento el diablo se hace presente y habla, aquí en los cuatro fantásticos. El diablo tiene varias simbologías. Ajá. Uh -huh. Durante mucho tiempo, por ejemplo, fue eh, adjudicado a la mujer. Claro, sí. Recordemos que si hay una institución que no se ha caracterizado por ser feminista es la iglesia más allá de algunos avances que se han dado luego Te digo no hay cura mujeres no hay santas no no, no hay eh, quiero decir la virgen es la única figura religiosa que tiene distintas apariciones pero es la única después uno tiene a dios a jesús al sí Ahora Evo Morales está luchando por eso. Fue y le dijo a Benedicto, "Decís, ¿hay qué quiere, por qué no curas mujeres?" Claro, y también el eh ¿por qué no terminar con el celibato? Bueno, también tomó muchas veces la la figura del gato y de y, la serpiente, sí, lógicamente. La o, serpiente. El, el gato negro, ¿no? También sí. de la mala suerte, el diablo, ¿no? Igual la serpiente tiene más que ver con la naturaleza que con el diablo, pero lo que si sí la cabra Es muchas veces el diablo, la parte de los cuernos tiene que ver con la simbología de la cabra y muchas veces se lo dibuja se lo dibuja con patas de cabra. Al diablo, esto siempre tiene que ver con las creencias con con las condiciones de producción religiosas de cada momento y de cada lugar. ¿Qué significaba eso en cada lugar y en cada momento? Es muy interesante una Biblia que se llama Biblia latinoamericana, que es la que utilizaban los curas del tercer mundo, la que utilizan porque aún existen. Que habla de las condiciones de producción de cada libro de la Biblia. Y esto termina explicando muchas cosas que a uno le parecen simple superstición, como complicada superstición, porque no deja de ser superstición en el mejor sentido de la palabra, pero siempre tiene que ver con alguna condición de producción, o sea, qué era lo que pasaba en ese momento y en ese lugar, qué era lo que se estaba contando a través de determinado símbolo. Y también el diablo es innegablemente la figura de la tentación per se, digamos. recordemos el mito de Adán y Eva, que es el que les acerca la, el diablo en forma de serpiente, es el que les acerca la manzana prohibida a ni Eva. Sí, y no olvidemos que la manzana prohibida es el conocimiento. Es el conocimiento, es la conciencia. O sea, esto significa una verdad también filosófica, digo, el poder de la imagen, yo no no no digo que esté mal, hay una verdad filosófica que uno puede aceptar o no. Digo, porque hay una verdad filosófica contrapuesta a ella también, que dice que la ignorancia es la felicidad sí, y esto ustedes lo pueden ratificar, por ejemplo, cuando uno se enamora en general, tiene que ver con esa cuestión de la suspensión de la incredulidad, de creerse que está todo bien y eso es que te todo bien, ser inconsciente o cuando uno va al cine, que se cree lo que está pasando en una pantalla. Hay otra que es complementaria y no contradictoria, que dice que la que la felicidad viene de la sabiduría y que aun a una mayor comprensión de las mecánicas que gobiernan el mundo con más capacidad de disfrute de lo que pasa. Yo creo que las dos cosas son ciertas y se complementan. Que uno necesita conocer cómo funciona el mundo, pero a su vez necesita darse recreos de credulidad. Sí, también viene de la mano con lo que decíamos de la fe, digamos. Uno no puede ser una persona de fe si conoce o cree conocer todo o aspira a conocer todo. Está bueno eso, entonces. Intentar conocer todo lo posible para aquello que está más allá de lo concebible, fe. Rosicki le puede dar el el diploma de chamuyo teológico filosófico? Sí, sí, sí, sí, eh, está hecho justamente eh, en Estanio. Y, y tiene el sello de goma. Justamente, esto fue los Cuatro Fantásticos. Estuvimos en Radio Nacional el señor Rodrigo Lamardo, el señor Agustín Camisa nos operó el nihilista Diego Rodríguez que en este momento está rociando de nafta toda la ciudad de Bangladesh desde donde se emite este programa para luego prender la fuego y puso al aire este programa el señor Alejandro Caroso Carosella nosotros nos escucharemos el domingo que viene a las 4 de la mañana cuando eh, Dios nos ponga en este lugar para seguir las órdenes del diablo muchas gracias, buenas noches hasta la semana que viene